idos en miles por ¿no? la ciudad de estos carros por todas partes ¿no? de, de hacernoslo hacernos todo. Vamos ¿no? con energías para volver y solos. Pues, Positivamente vamos un poco trabajándolo, ¿no? Días de radio protagonistas. Francis Rossi, ¿estás tú, cuo? Bienvenido a Victoria Gasteiz. ¿Te gusta la escena? Me gusta. El norte de España es verde, el verde me gusta, pero el cartel no, no lo he visto aún, gracias. Hablando de la gira, tenéis un montón de fechas. Bueno, tenemos menos fechas de las habituales. Tratamos de parar un poco, así que tenemos dos o tres conciertos por semana, aunque vamos a tener 3 semanas seguidas por ejemplo en Suecia. Pero es algo que llevamos haciendo desde que teníamos 18 o 19 años, así que estamos habituados. es lo que hacemos. It's just what you do. It's going well, thank you. Ya hemos participado en vuestra primera película. Sí, ya está hecho. Nos pidieron canciones y las hicimos. Es para una comedia, es bastante boba. Silly. Dicen que la peli empieza con guitarras y acaba con pistolas. Hoy solo guitarras, ¿no? Bueno, a mí me gustan las armas, pero nadie me ha dejado nunca usarlas. La peli trata de ser divertida. Eso de empieza con guitarras y acaba con pistolas Hoy, Trata de ser una broma, algo algo divertido. Espero que la película lo sea también. ¿Cuándo podremos verla? Estará lista para enero, espero que en abril o mayo del año que viene. North of Robins, yeah. Cuéntanos acerca de North of Robins. Sí, trabajamos con ellos. Ellos colaboran. Children with autism or with learning difficulties. A los niños con autismo o dificultad para el aprendizaje, parece que la música les ayuda de algún modo. Así que nosotros damos conciertos cuando podemos para recaudar dinero para North of Robins in the world that Hay otras organizaciones benéficas en el mundo que no necesitan ayuda, pero esta en particular sí y está relacionada con la música, así que está bien. <tú> Well one of the reasons is a question Oye en Inglaterra hemos visto el disco en los supermercados Tesco ¿Por qué lo habéis publicado así? A ver lo importante es que se hable mucho de lo que estás haciendo. que llegue a la gente. Nosotros no tenemos problemas para llegar a nuestros fans más acérrimos, pero sí para llegar a toda esa gente que no lo es tanto o que nos sigue desde hace poco. Así que estar en los supermercados es el mejor modo de llegar a todos ellos. No diré que el próximo álbum esté ahí, aunque estaría bien. Así nos aseguramos una buena distribución. A día de hoy no puedes saber si tu trabajo va a llegar a cada tienda de discos en Inglaterra. Aunque lo haya sacado así con la casa discográfica. Pero estar en Tesco, en los supermercados significa estar en todos sitios. that we say we're going to be him it's gone yes um oye que pasa con tu mítica coleta mucha gente habla de mi coleta y no sé por qué 35 años con ella ¿no? sí pero al igual que en el supermercado la comida o la leche tienen fecha de caducidad la de mi coleta ya se cumplió cuando era joven me preocupaba por mi pelo pero ya no me no me preocupo más esto es lo que hay he's smiling that's two smiles i've had that's good that's good Oye, es caballero de la Orden del Imperio Británico. ¿Qué opinas de la reina? No creo en la idea de que la realeza sea superior a nosotros. Pero si nos vamos atrás en la historia, pues ya vemos que entonces sí que tenía derecho a matar, a hacerse con tierras, con riquezas. Eso ya no pasa. Sobre el otro, a ver, cuando fuimos a recoger el premio de manos de la reina, había gente en contra, pero yo pienso que si la reina fuera realmente el tipo de persona que muchos dicen que es, Se habría retirado a los 50 y se habría ido a viajar por el mundo, pasándoselo realmente bien con todo su dinero. Sin embargo, sigue trabajando, desempeñando su función. Y no creo que haya mucha gente así en el planeta y más a su edad. cuando se nos otorgó el premio que no creo que lo mereciéramos como no creo que nadie lo merezca en el mundo de la música en el show business quizás hay un paramédico de, de Glasgow que es alguien que salva vidas bueno la cosa es que salimos en los periódicos en la CNN o la BBC como a cualquiera en esto de la música le gustaría y a quien sea en el show business va en las noticias y mantiene el profil del sistema de honor Más allá del asunto de la realeza, nosotros salimos en todos esos sitios, es algo bueno que poder exportar. Unas de cosas muy británicas, ¿qué nos dices del fútbol? No me importa el fútbol, es eso, solo fútbol. Te vamos a preguntar sobre Inglaterra y la Eurocopa. Pues mañana nos vamos a Kiev, pero no tengo muchas ganas, la verdad. Y cuando nuevas canciones, cuando un nuevo disco. El disco nuevo estará relacionado con la banda sonora. Con nuevas versiones del Living on an Island, Whatever You Want, Down Down. Y hay de momento 1 2 3 4 5 6 Sí, esos siete canciones nuevas que hemos estado preparando, entraremos a grabarlas en este mes que viene. On BFM B on BFM Fantástico BFMradio.com Sigue en nuestra web todas las noticias de la jornada y los sorteos con ciertos entrevistas y novedades de la semana. BFMradio.com